No pesanti, come stanchi vi andate. Non ho di rabbia, di piogge e di sabbia. Non soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù 妈妈 <M> E non ho anch'io salvano curiose come hombre es una isla, entera en sí. Cada hombre es pieza del continente, parte del total. Si el malvado es arrastrado por el mar, Europa se reduce, como si fuera promontorio, como si fuera coro de amigos o fuera propia. Toda muerte me disminuye, pues estoy con la humanidad. Así no pida saber por quién doblan las campanas doblan por ti. Esto es una poesía del inglés John Donne, que vivió allá lejos por el 1600. Ningún hombre es una isla, aún los que viven en una isla dentro de otra isla. Acá, en lejos del centro, ya estuve leyendo textos de escritores argentinos que viven en Inglaterra, en Londres, que tienen a su vez un un grupo de escritores hispanoparlantes, una isla dentro de una isla. Aún en la isla, dice Don, uno está en contacto con el resto del continente. De estos escritores argentinos, Eh, ...que me mandaron gentilmente el libro que hicieron entre los tres... ...llamado Truco Gallo... ...ya leí relatos y poesías de dos... ...de Mario Flecha y de Gregorio con ...hoy voy a leer algo de Vicky Rosenberg... ...todos ellos se fueron de la Argentina hace mucho tiempo... ...antes de la dictadura militar... Vicky Rosenberg en particular, de quien voy a leer hoy, nació acá, en cerca, en Buenos Aires, en 1945, y estudió en, en la Universidad de Filosofía y Letas de Buenos Aires. Hizo teatro también, escribió en revistas de, de divulgación, allá por los años 60 y pico, Y, bueno, luego se fue a vivir en Londres, donde vive desde la década del, del 70. Es este, psicoanalista, además de escritora. El primer relato que voy a leer de ella se llama Cup of Tea in the Cantine, o sea, taza de té en la cantina. Estaba sentado en la cantina tomando un té, la verdad es que casi siempre estoy sentado en la cantina, pero nunca tomando té. Ni en la cantina, ni en ningún otro lado. Desde que vivo aquí no me gusta mucho el té. Donde vivía antes sí que me gustaba. Ese color de caramelo transparente con tres cucharaditas de azúcar y una fina rodaja de limón servido en vaso para poder mirarlo a contraluz. Así se lo servía mi mamá a mi papá. A él sí, pero a mí no, porque el té Lipton era caro, pero quizás también porque ya en ese entonces yo prefería el café con leche. Igual me gustaba mirar cómo mi papá bebía deleitado y chasqueaba la lengua con el último traguito. Té en la cantina, por otra parte, es un asunto completamente distinto. Lo sacan de una enorme lata gris y tiene un gusto oscuro y espeso como lodo, como si nunca se les ocurriera diluirlo con un buen chorro de agua hirviendo. La leche mejora un poco las cosas, o por lo menos disminuye esa sensación de que la piel dentro de la boca se seca y se desolla en el mismo trago. Si lo pienso, ya debía yo estar enfermándome para haberme animado a pedir té en la cantina. Y ahí estaba, tomando un té y leyendo el diario de la tarde. Como siempre, el lugar lleno de gente que cree que por estar sentada a la misma mesa y frente a frente debiera ponerse a conversar. A veces escucho esas charlas vacías que no van a ningún lado, esas preguntas que son casi imposibles de contestar, que casi se diría garantizan que la conversación se va a ir al tacho antes de haber ni siquiera empezado. ¿Todo bien? ¿La familia? Anoche llovió. Estoy leyendo Cup of Tea in the Canteen, de Vicky Rosenberg, una argentina que vive en Londres desde hace mucho tiempo. Creemos un poco de clima escuchando algo de Nick Drake. Mayfair strange in the morning light Mayfair strange in a summer night Mayfair strangest in the afternoon May fair stretching far above Full of fame but lacking love. Could it be we see May fair moon? May fair strange across the park In the day or in the dark There's no need to walk or even run. Mayfair faces, clean and nice, but beauty here is cold as ice. Could it be we see the Mayfair sun? Mayfair strange at every hour, hidden frowns with mystic power. Starry heights and golden throne, down below. Mayfair es un barrio de Londres. Quizás allí estuviera Vicky Rosenberg tomando o escribiendo este relato Cup of Tea in the Canteen. ¿Todo bien? ¿La familia? Anoche llovió. Comenzaba a sentirme afiebrado y con chuchos las orejas ardiendo, la cabeza pesada y sin las menores ganas de sacar la nariz de adentro del diario. Sentía una presión sobre el pecho que me obligaba a toser y carraspear. Quizás era por eso que estaba ahí bebiendo té, aunque no me gustara. Hacía poco había leído que la astringencia del té ayuda a absorber las secreciones, aunque a mí eso no parecía hacerme ninguna diferencia. Ya había tosido toda la mañana y me preguntaba si no sería mejor irme a casa. Sentía un dolor agudo en medio de la espalda y por momentos algo así como puntadas debajo de los homóplatos. Debo decir que mi estado de salud empezaba a ponerme un poco nervioso. Vivo solo desde que murió mi mujer, y recién ahora me voy dando cuenta de lo triste que es ser extranjero. Ella quería que tuviéramos hijos, y cuando eso no anduvo, trató de convencerme de que nos volviéramos. Pero yo no quise, no me atraía la idea de vivir cerca de la familia, la de ella o la mía, cuidar a los padres, pelearnos con los hermanos, tener preocupaciones y obligaciones que ya no nos concernían. Estamos mejor acá, le decía. Mejor solos que mal acompañados. Creo que simplemente no se me había ocurrido que uno de nosotros se iría primero y que podría suceder que ese no fuera yo. Ni creo que de todas formas yo me había fijado demasiado en todo lo que hay que hacer simplemente para que las cosas sigan andando en la vida. La ropa, la comida, la calefacción, las goteras, los olores... Mientras tanto, en la cantina, tosiendo otra vez con la cabeza metida en el diario, me pareció por un instante ver, con el rabillo del ojo, una sombra por encima de mi hombro. Pensé que alguien se acercaba para hablarme, para preguntarme cómo me sentía, o aún peor, para decirme que por qué no me llevaba los microbios a mi casa de una buena vez. Decidí hacer como que no me daba cuenta y seguir leyendo, pero con el próximo acceso de tos, vislumbré algo que se movía sobre mi otro hombro. Siempre he tenido miedo de los allanamientos y, aunque nunca me sucedió, todavía me asusta la posibilidad de que un par de hombres uniformados se me tiren encima y me arrastren al cuartel de policía más cercano para hacerme confesar. Seguí leyendo, como si no pasara nada, pero debía estar transpirando porque los anteojos se me habían empañado por completo. Fue entonces, cuando trataba de calmarme, que noté el silencio que me rodeaba. En ese lugar tan conocido y tan ruidoso no se escuchaba ni un sonido. Miré a mi alrededor y vi que los ojos de toda la concurrencia se dirigían hacia mí, o para ser más preciso, hacia algo un poco más arriba o quizás incluso detrás mío. Así que yo también miré para arriba y fue ahí que noté mis alas. Alas de plumas blancas, largas y delgadas, suaves como piel de conejo, que se estremecían con los cambios de aire que producía el calor que emanaba de mi cuerpo y probablemente de todos los otros cuerpos a mi alrededor. Alas que, con movimientos amplios, acariciaban las mesas y las cabezas de mis vecinos, rozándose contra el piso y el techo, y poco a poco levantándome en vilo como si estuviera yo en una cuna, meciéndome y flotando hacia el aire fresco que entraba por la gran ventana que de pronto se hallaba totalmente abierta. Dejemos por un momento al personaje con sus alas. you can say the sun is shining if you're anyone do I can see the moon and it seems so big you can take a road that takes you to the stars now I can take a road that' see through I can take a road that Siguecedora Cierro fuerte los ojos deseando estar en la cama Con la cabeza debajo de la frazada Seguro que todavía estoy durmiendo Y está por sonar el despertador Aún si debo admitir que los pájaros Están particularmente gritones esta mañana Y que corre un viento fuerte Como si las ventanas hubieran quedado abiertas toda la noche O quizás es la puerta del balcón Que otra vez se abrió sola algo tendré que hacer con esa puerta antes de que llegue el invierno y la luz quizás anoche llegué a la cama demasiado cansado para correr las cortinas o acaso nunca llegué a la cama y pasé la noche dormido en el piso hago lo posible para no caer en cualquier lado aunque debo admitir que últimamente me ha pasado dos o tres veces que cualquier rincón me viene mejor que esa cama vacía y deshecha aunque aún así no creo que esto es lo que me suceda esta mañana, porque igual siento a mi alrededor las plumas de las almohadas suaves y livianas que por fin le había comprado a mi mujer para su último cumpleaños. Estiro un brazo tratando de cazar una de las almohadas para ponérmela sobre la cabeza y protegerme de tanto brillo en los ojos, pero para entonces hasta el colchón me ha desaparecido debajo del cuerpo. Me sobrecoge el vértigo los ojos se me abren solos y veo a mi alrededor una textura opaca y algodonada los chillidos de los pájaros se han vuelto ensordecedores y más aún uno de ellos me da con el ala en la cabeza un ala más áspera y más dura de lo que yo hubiera imaginado noto que hace ya un tiempo que agito los brazos aún si mis alas parecieran hacer su trabajo con una eficacia sorprendente Sin llamar la atención, de alguna manera especial, me he estado manteniendo a buen ritmo con el resto de la bandada. Un fuerte viento me sopla en la cara. Tengo el estómago duro como un puño y vuelo a toda vela. Una vez que le tomo la mano, hasta me escucho a mí mismo chillando hacia las nubes. Y esto sí que va a parecer extraño. Tengo la sensación de escuchar la voz de ella en mi oído. Es entonces que veo ese ojito brillante a mi costado que incluso se podría decir que está volando conmigo y que me mira. Así que me animo y le pregunto ¿A dónde vamos? A casa, por fin, me dice el ojo. Cup of Tea in the Canting de Vicky Rosenberg, una argentina que se fue hace 40 años o más y vive allá en esas islas, en una isla ella misma con los otros hispanoparlantes vinculándose con todos los que hay alrededor que a veces quizás no entiendan que este personaje tiene alas It's always written and it's always safe. Hemos abierto este programa Libro por cualquier lado, como se puede abrir un libro. Y empezamos casi directamente con la lectura. Estamos lejos del centro en Radio Futura. Tenemos un WhatsApp, que es el 436-4250, o sea, 221-436-4250... También tenemos el teléfono de línea, que es el 4538250 La radio tiene una página www.fmfutura.com.ar a la que se puede acceder y ver notas, eh, artículos, audios y entradas a los distintos programas de la radio, entre ellas, a, lejos del centro, ahí por la derecha, por el medio, hay un dibujito con unas lindas letras, y si usted cliquea ahí, entra al blog donde están subidos todos los programas de este año, los del año pasado, un total como unos 150 programas, más unos reportajes que hice hace ya bastante tiempo, en el 2009 no me acuerdo si son 10 o 12 a escritores de la región en un programa que se llamaba La furia del libro, del 2009 y están mezclados entre los programas del año pasado y los de este también se puede acceder allí por el blog que es jorgegoyeneche.blogspot.com hoy Completo el truco gallo No sé si todos saben cómo se juega el truco gallo O al menos cómo se juega el truco El truco gallo es un, una cosa rara Casi producto de la necesidad Para jugar al truco Hacen falta números pares Dos, cuatro, seis Pero bueno, si son tres los amigos Que se quedaron por ahí Pescando a la noche Como nuestro operador Nacho Eh, que está en el tráfico de pescado, eh, el tipo no sé qué esconde bajo el olor del pescado en el baúl de su auto, pero es el viejo truco que suelen usar los narcotraficantes, así que aquí nomás va una denuncia. Debajo de esos 30 kilos de pescado quizás se encuentre una tapa de asado que esconde el señor, o una factura como las que trajo hoy. El truco gallo se juega, les decía, en número par. Entonces, si son tres los amigos, ¿cómo hacen para jugar? Bueno, es ese invento eh, raro del truco gallo que da también título al libro de Mario Flecha, Gregorio Cohen y Vicky Rosenberg, tres argentinos que viven por allá, cerca de Londres. Hoy estoy leyendo unos cuentos unos relatos de Vicky Rosenberg. Pero antes, sigamos con un poco de Nick Drake. Estamos, con el vasito de agua y la desesperación de Nacho porque la música se termina y el tipo que habla en el micrófono no está el Paraguay de Vicky Rosenberg yo deseaba hacer otra y esa fue precisamente la oportunidad que se me ofreció cuando Asunción se presentó en mi casa respondiendo a un aviso en el clarín, disfrazada de muchacha de servicio, e insistió que sabría hacerse cargo de la ropa a planchar, la limpieza, y de los bifes a la plancha que mi mamá servía todos los días a la hora del almuerzo. El almuerzo era el mejor momento del día, a pesar de los bifes. Papá volvía de la oficina y mis hermanas de la escuela. La familia confluía sobre la mesa ovalada y, hasta que llegaban los bifes secos, teníamos la ilusión de que había una madre con talentos e intereses culinarios y que algo inesperado y maravilloso nos abriría el apetito. En mi familia fuimos todos delegados, incluso el mono que papá trajo un día para ver si sería posible distraer a mi hermana para que abriera la boca y dejara entrar la cuchara cargada que la alimentaría. Mi hermana sí que abrió la boca con admiración... ...cuando el mono comenzó a descolgarse... ...por las cristalerías de los techos... ...y lo mismo hizo toda la familia... ...sin que nadie pensara en aprovechar la oportunidad... ...para alimentarla. El mono no duró... ...y aún hoy en día me pregunto... ...si lo soltaron por la calle Corrientes... ...si consiguieron a alguien que se lo llevara... ...a la misma provincia Corrientes... ...o si se murió de añoranza en nuestro departamento del primer piso en la calle Paraná. Pues bien, Asunción apareció justo a tiempo en mi vida. Era alta, de pelo negro y lustroso, la cara achatada, la piel a la vez pálida y oscura del Paraguay y los ojos bien profundos e ilegibles. Nos pasábamos las siestas conversando. Ella y yo, mientras la casa dormía y se escuchaban las respiraciones pesadas de la digestión. En realidad era yo quien conversaba, pues aún si mi devoción a Asunción aumentaba día a día, igual no conseguí imaginarme su mundo lo suficiente como para que despertara mi curiosidad y preguntarle. Pero ella sí que quería saber qué hacía mi papá cuando salía a trabajar, dónde estaban mis hermanas, quién estudiaba en dónde y sobre todo a dónde iban mis padres cuando a la noche solo quedábamos ella y yo para la cena. Siendo yo la muy menor, las cenas habían sido siempre la parte más triste de mi vida. Ahí sí que en mi orfandad se me hacía evidente. Hasta la misma luz del comedor diario, una lamparita central colgando del techo alto, parecía repetir lo que yo ya sabía. Estás sola. Sola. Sola. Y en los últimos tiempos, el agujero de esa soledad se me había llenado de monstruos monstruos con caras deformadas del museo de cera, monstruos con tentáculos pulposos como del fondo del mar, monstruos con caras tristes de muñeca de trapo, víboras que levantaban sus cabezas cuando yo caminaba por la jungla. Asunción había llegado para rescatarme de la pesadilla en la que yo caía todas las noches mientras masticaba el bife que no podía hacer pasar por mi garganta contraída. Con ella me quedaría conversando de sobremesa ...o jugaría las cartas, o al ludo o a las damas... ...hasta que mis padres volvieran de las partidas de canasta... ...o de la segunda función del cine Rex. Hay sorpresas que se anticipan... ...y para las que una se prepara. Hay sorpresas que son casi un susto... ...porque nunca se las esperaba. Hay sorpresas que llenan el corazón de algo tibio... ...que se derrama adentro del cuerpo. Hay otras que crean un vacío repentino en la tripa como si una se hubiera quedado hueca de un respiro al otro. Así fue mi sorpresa el día que, pocos minutos después de haberles dado a la mejilla a besar a mis padres, que ya casi salían, Asunción se apareció en el comedor y me dijo que se iba. Ella también tenía los labios rojos muy pintados, el rim en las mejillas, los ojos maquillados y parecía vestida de equilibrista del circo. También a ella me la quitaría la noche». No me animé a decirle que el mundo se me venía abajo. Al fin y al cabo, yo ya era una experta en esas cuestiones y sabía cuáles serían mis recursos. Mirar por la ventana por, por las próximas horas, contando el pasar de los tranvías, escuchar los tacones sobre la vereda, hasta divisar las siluetas de aquellos que daban vuelta a la esquina en que nunca eran los que yo esperaba. Mirar como en el techo de mi dormitorio se reflejaban los faroles de los autos al pasar, hasta sentir la imposible pesadez de mis párpados que al cerrarse abrirían la puerta al mundo monstruo al que también en realidad ya me había acostumbrado. A la mañana siguiente Asunción había retornado su aspecto descolorido y sacaba el polvo de los muebles. ...los muebles Luis XV de la sala y el comedor... ...y yo no estaba segura si ella me había abandonado... ...a los monstruos... ...o si ella misma era parte de la monstruosidad... ...que me había asaltado la noche anterior... ...pero, a diferencia de mis misteriosos padres... ...que no tenían palabras para construir un puente... ...entre la noche y la mañana... ...Asunción, sí que estaba interesada... ...y quería saber qué había hecho yo sin ella... cuando me había ido a la cama si había escuchado la llegada de mis padres y de qué estarían hablando mientras se lavaban los dientes tomaban Alka-Seltzer y se metían en la cama yo contestaba todo lo que podía que no era mucho dado que como siempre me habría dormido finalmente exhausta y aliviada en el momento mismo en que escuchara el sonido de la llave en la puerta esa noche y unas muchas más creo Asunción desaparecería en cuanto mis padres se ausentaran siempre vestida de equilibrista o a veces de víbora de colores o pájaro con cabeza emplumada. Hasta que un día dejé mi bife ya frío sobre la mesa y sin hacer ruido caminé hacia el cuarto oscuro y pequeñísimo donde Asunción se preparaba para el abordaje. Yo la espiaba mirarse en un espejo rayado con marco de plástico, ponerse el rouge en el labio bajo y luego comerse ese mismo labio con el de arriba y mirarse en el espejo un poquito más. ...darse vuelta para contemplar... ...la línea gruesa y muy derecha... ...de la raya de las medias de nylon... ...que desaparecían... ...debajo de su pollera corta... ...y entallada... ...cuanto más ella se miraba... ...más se me caían a mí las lágrimas... ...que iba chupando cuando me rodaban... ...cerca de la boca... ...y los mocos que ahora tenía que inspirar... ...para que retornaran adentro de la nariz... ...o secármelos con la manga... ...antes de que se fueran al piso... ...ya esto se transformaba en una inundación a mi alrededor... cuando Asunción me interrumpió con su voz cantada para preguntar... ¿Pero qué le ocurre, mijita? ¿Pero por qué llora así si no pasa nada? Y yo que le decía, llévame a mí también, yo también quiero irme de acá. Yo me voy con vos, Asunción. El parque Retiro quedaba cerca del puerto de la ciudad de Buenos Aires... Lugar bajo, insalubre y misterioso, frecuentado por familias con niños los domingos, grupos de adolescentes excitados los sábados por la noche y marineros de alta o provincianos perdidos durante las noches de semana. Ni siquiera tuvimos que pagar la entrada. Azu, como todos la llamaban allá, besaba mejillas desafeitadas y explicaba que hoy me estaba cuidando una y otra vuelta gratis en la oscuridad carcajeante del tren fantasma, turnos y turnos en los autitos chocadores y en la gigantesca vuelta al mundo, pero no en el vertiginoso columpio del martillo porque todo coraje tiene su límite por más batallas que una haya peleado y aún ganado. De vez en cuando me acordaba de Asu, a quien ya hacía mucho que no veía y trataba vanamente de ubicar su cabeza oscura entre la multitud. Al final, cuando ya el estómago se me había dado vuelta de tanta altura, grito pelado y velocidad barranca abajo, alguien me sentó en una esquina de la casilla de boletos y me pasaron un mate amargo con un bizcocho de grasa. Gente entraba y salía de la cabina y aún sin abrir los ojos escuché algunas veces decir «La nena de Asu». Cuando mucho más tarde la voz de Asunción dijo que ya era hora de volver a casa, yo dormía sentado o más bien desarmada sobre las cajas de artículos eléctricos y abrigos perdidos por los efectos del alcohol o el furor de la batalla contra el vértigo. La vuelta a casa es un capítulo en blanco, o quizás un vaguísimo recuerdo del tranvía nocturno y mi cabeza muy pesada sobre la falda de Asunción acariciándome el pelo. El día siguiente es un griterío en la cocina, si bien solo se escucha la voz indignada de mamá y mis hermanas mayores contemplándome con cierto respeto desde el otro lado de la mesa del comedor. Asunción es otra vez una India monocroma y silenciosa que desaparece contra las paredes del corredor ante la intimidante ira de los señores de la casa. Al final saca dos o tres bolsas, ...de su diminuta habitación llena de trastos y se va para siempre sin mirarme o saludar. Todavía no encuentro manera de imaginar el pasado o el entonces futuro de Asunción. Razón ahora sobre aquel presente que nos tocó compartir. Quizás su familia le habría mandado a Buenos Aires a buscar una manera de ganarse la vida ahorraron dinero para su pasaje y esperaban que ella encontrara la manera de devolverles, de hacer valer semejante sacrificio. Supongo que en el parque Retiro encontró trabajo, de puta, de corista, de asistente de mago, y su trabajo de muchacha con cama dentro le hubiera permitido ahorrar dinero para mandar a su familia. Pero yo me salí en su camino y de eso la familia no se benefició. Quizás su memoria quedó conmigo porque algunos años más tarde yo me vine a Inglaterra y de manera muy distinta también de devine paraguaya. Y fue aquel mundo mío dejado atrás que para otros evocaba un parque retiro misterioso y amenazante del que sería mejor no enterarse, pero que en realidad es la panza de este mundo en que aquí vivimos y por el que hace ya tantos años me paseo. Asunción se equivocó al permitirse vislumbrar mi persona. Sería eso lo que la distrajo temporaria, pero fatalmente de su cometido. Para mí, siendo niña, no fue tan difícil percibir la persona que ella llevaba por debajo como quien ve la punta de un enagua. El nuestro fue un encuentro trágico, breve y sin resolución, de los que desde entonces he tenido tantos. Quisiera volver, reparar el daño Hacer que las cosas fueran de otra manera Pero el tiempo y la distancia Dan por sentado lo que en realidad es cierto de todas maneras Hay cosas que pasan que no tienen arreglo Este relato de Vicky Rosenberg Se llama Paraguay El Paraguay Está en... Turco Gallo. Es el libro de tres autores que hoy completo del que hoy completo la lectura. Mario Flecha, Gregorio Con, Vicky Rosenberg. Turco Gallo. Slow slow Something that's past Do you find things moving Just a little too fast but Do you hope to find new ways Of quenching your thirst Do you hope to find new ways of doing Better than your worst Hey, slow slow change let me prove slow slow change where are all... So try to be true Even if it's only in your Hazy Can you tell Just right in your mind it Looks a little like Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming Can you sign up and Hey, slow, Jay, clear your eyes <laughs> Slow, slow, jam, fly on estamos escuchando como a lo largo de todo el programa según me dice Nacho porque yo me olvidé en algunos momentos de ponerme los auriculares a Drake Nick o Nicholas Drake un inglés que nació más o menos por la misma época que Vicky Rosenberg y que los otros integrantes de este trío de Truco Gallo ...en 1948, y que también fue un extranjero, aún en su propio país. En 1948 nació en Birmania, de nacionalidad inglés, y murió en 1974, como verán, podrán sacar la cuenta, muy joven. Eh, fue un cantautor que era muy conocido por sus canciones acústicas pero se puso de, de moda, empezó a tener éxito mucho tiempo después recién en los últimos años y empezó a tener influencia sobre otros músicos eh, tocaba la guitarra pero también sabía tocar el piano, el saxo Y cuando tenía 20 años este firmó el primer contrato por sus discos en lo que parecía que iba a ser una carrera exitosa. Aunque la depresión lo lo vapuleó, ¿no? Eh, dejó de tocar un buen día después de Pink Moon, del que estuvimos escuchando bastante. Eh que se editó en el 72, y se fue a vivir a la casa de, de sus padres. Había cursado en la Universidad de Cambridge, literatura inglesa, y nueve meses antes de terminarlos, los dejó. Como les decía, murió el 25 de noviembre de 1974. Tenía 26 años, o sea que no llegó a la maldición de los 27, la famosa maldición de los 27 y según parece como resultado de una sobredosis de antidepresivos que tomaba para poder dormir de todas formas no se sabe si su muerte fue accidental o fue un suicidio nos queda la música de Nicholas Rodney Drake Nick Drake Sueño que leo un poema sobre la muerte los márgenes están llenos de lo que a primera vista parecieran correcciones. Solo al mirar con más cuidado me doy cuenta que en realidad la escritura viene de muchas manos distintas. Y recién entonces entiendo que este es un poema abierto que todos leen y agregan, comentan y más aún comentan los comentarios. Nada se borra o tacha todo se incorpora. Me digo que puedo leer el poema original e ignorar lo escrito sobre los márgenes, o solo leer los márgenes e ignorar el original, o leer todo junto y permitir que las palabras me bañen o me ahoguen. El poema es peligroso. Un vórtex donde todo va a parar al mismo sitio oscuro y final. Cuanto más vida, más muerte. El texto ni siquiera es mío, pero me siento agradecida que me esté dado soñarlo. Dice Vicky Rosenberg, cuando nos estamos acercando velozmente al final de este programa, al final de Lejos del Centro, un programa que pretende manejarse fuera de lo que se denomina mainstream. El mainstream es la corriente principal, una especie de moda impuesta por el mercado que produce libros como paquetes de salchichas y, y latas de, de tomate. El mercado produce tantos libros que... Después de 15 días los retira y los vuelve pasta de nuevo. Y no los libros de cualquier, cualquier autor desconocido o semi-conocido, sino los libros de los grandes autores. Supongamos un libro de Saramago. La expectativa, aunque el ejemplo no es bueno porque Saramago ya murió, pero de Vargas Llosa, que está vivo. ...y que va a estar en la Feria del Libro... ...la expectativa es... ...un número que los... ...que se encargan de la economía... ...y las finanzas de la, de esas grandes empresas... ...que son las... ...editoriales hegemónicas... ¿eh? ...hegemónicas porque absorben todo el mercado... ...las pequeñas editoriales... ...las distribuidoras... ...las imprentas... ...las papeleras... Ellos han calculado que en 15 días los libros de, supongamos, Vargas Llosa, o de Coetze, o de quien sea, van a vender un número X, una proyección. Si a los 15 días no se vendió eso, se retiran de las librerías porque... Bueno, porque esto es un negocio, eh, la editor las editoriales trabajan con el prestigio... Eh, y con el papel, entonces retiran la mayoría de esos libros después de un determinado periodo que va de acuerdo con las expectativas que se generan los contratos que se firman y todo eso y los convierten en pulpa de papel, otra vez en pasta de papel en el que se imprimen otros millones de ejemplares que se distribuyen globalmente por todo el planeta y que siguen la misma suerte eso es el mainstream la corriente principal allí nadan algunos escritores que tienen merecida o inmerecidamente una gran fama pero como ya decía el viejo heráclito pantarré todo fluye la corriente se mueve y lo que era central también es arrastrado por eso nos gusta caminar por me gusta caminar por los costados ...de esas corrientes... ¿no? ...por algunos riachos... ...por algunos charquitos laterales... ...a donde se pueden encontrar... Eh, ...cosas maravillosas... ...que no han tenido... Eh, ...por ahí, por distintas razones... ...por suerte... ...por... ...oportunidad... no por lo que sea... Eh, ...la posibilidad de acceder... ...a los carteles luminosos... ...del mercado... ...por esos lugares circula lejos del centro, lo que no quita que de vez en cuando leamos algún escritor consagrado, porque a veces incluso los escritores consagrados han sido arrastrados por la corriente y han tendido a desaparecer y son más aquellos que los nombran que quienes los han leído. El programa de hoy estuvo dedicado a Vicky Rosenberg, una argentina que ya lleva más tiempo como inglesa que como argentina... que vive en Londres, en una isla, dentro de una isla. Y todas las islas, según el poema que leía al principio de Don... se contaminan y se relacionan con lo que está alrededor. Y que ningún hombre es una isla, aunque es muy difícil conocer al otro y saber realmente qué es el otro cada vez que intento explicar algo del otro le estoy poniendo mi mirada eh, mi condición hasta un inconsciente prejuicio pero de todas formas nadie es una isla hay poros, hay vínculos hay gestos, hay palabras esto ha sido lejos del centro el operador fue Nacho ahí lidiando con mis desprolijidades y mis olvidos ya saben que este es un programa en lo que a mí me concierne desprolijo e imperfecto y me encanta que así sea y ahí están también haciendo como que trabajan por lo menos está en, en movimiento Joaquín eh, parece que está precalentando el tipo no se sabe qué va a hacer si va a salir corriendo en una maratón va a entrar a hacer un programa sobre fútbol, en esos en los que se habla todo muy rápido, porque es muy importante que no se note que uno está diciendo pelotudeces y que parezca que está diciendo algo genial, esta Candela que se ríe tímidamente mientras prepara rap, que se viene en un momento después del informativo regional en el que participan varias radios de, de la zona y tres integrantes del equipo de Futura, que son Candela, Victoria y Agustina. Nos vamos lejos del centro esta mañana. Chao.